De 0 a 2, Diario del, del futuro. futuro, por Nacional Rock. 33 minutos pasaron ya de las 12 de la noche, seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro y Martín Pérez nos trae una de las dos entrevistas internacionales que preparó para el Día de la Fecha. Viste cómo venimos hoy, sí, estamos comunicados ya con Agustín Ferrando, que es el creador, uno de los creadores, junto a Fernanda Montoro, que es su pareja y, y coequiper en esto, eh, uno de los creadores de un programa extraño, programa de televisivo, pero no sé si decirle televisivo porque no tiene una vinculación con la televisión, sino que sale a través de YouTube, pero sí es un programa. Se llama Tiranos Temblad y es un programa muy particular y de eso vamos a hablar con Agustín Ferrando, de las particularidades o no de eso llamado Tiranos Temblad. Buenas noches Agustín, gracias por atendernos antes que nada a esta hora. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por llamarme, ¿me escuchan bien? Te escuchamos más o menos bien, medio gangoso, pero creo que es por la distancia, por el teléfono, por los celulares, por el río de la plata, vaya uno a saber. Bueno, hagamos un pequeño esfuerzo. yo los escucho medio entrecortados, pero los escucho. Perfecto, ahí te salió casi la voz de Tiranos Temblada, Agustín. Sí a escuchar esa voz. Este, vos sabés que yo estaba. Te, cuando anuncié que íbamos a hacer esta nota, pensé, bueno, son eso, eso, esos, esos caprichos personales que uno tiene con qué justificarlo, hay mucho argumento. Pero estoy en una mesa con otras tres personas y son, los tres son recontra fanáticos y se mueren, casi están <risa> como, como poniéndose con Firmaba color... acá, Agustín, firmaba acá. Cuando yo dice acá, creer. dice en, en los pechos, cuando dice acá. Los escasos pechos, por otra parte, que tiene la negra. Eh, que era lo que me imaginaba? <risa> Pero en realidad eh, también lo que yo quería era, en parte, eh, celebrar este, este, este cruce del Río de la Plata que hiciste con, con, con Fernanda cuando vinieron el fin de semana invitados al, a, a Tecnópolis eh, para hablar justamente de, de, de, del programa que no está saliendo o está saliendo espaciado, ¿no? Sí, estoy de, tomando un poco de aire, descansando un poco para poder volver al ritmo que implica mantener, este, mantener el programa saliendo. La verdad que haber ido para ahí el otro día, al encuentro de la palabra, fue increíble para la gente que nos está escuchando y no sabe lo que es tiranos temblar. Fue una cosa que empezamos haciendo espontáneamente, por joder, por decirlo de alguna manera, eh, un surgió a partir de un video que vimos en una Navidad y empezó a tener cierta repercusión, este, en principio entre algunos amigos y después se fue sumando más gente y algo que empezamos haciendo por joder se transformó en una responsabilidad y creo que haber ido el otro día este, a la charla ahí en, en Tecnópolis fue como uno de esos eh, puntos altos de, de todo este viaje que, que está siendo muy loco y que realmente empezó sin querer, sin, sin saber en lo que nos estábamos metiendo. Agustina, me si, a mí me gusta, si bien la has repetido en muchas entrevistas, aprovechemos que de este lado del charco nos escuchó mucho, me gusta el, ese momento Big Bang del, del, del, de lo que terminó siendo un programa que fue que estaban viendo que, que pescaron, eh, Fernanda y vos, un video, ¿qué video pescaron en, en internet y dijeron, pa, yo iría a un programa de estos. Eh, estábamos en el día de Navidad, después del almuerzo, son días, verdad, con una energía muy especial y me puse a buscar videos en internet y apareció el video de una señora robando flores en un cantero público filmada por un señor desde su casa que relata toda esta situación y el señor se indigna no solo de que la señora esté robando flores sino de que lo esté haciendo en víspera de Navidad <risa> ese video, que es una situación absolutamente cotidiana, pero especial y, y particular, nos despertó, por un lado, ese amor que te despierta a veces esas situaciones cotidianas, esas cosas donde uno no siempre pone el ojo. Y por el otro lado pensamos, yo miraría un programa que muestre este tipo de cosas. Y aún sin saber si iba a haber material suficiente y si iba a haber material todas las semanas, nos tiramos a hacer el programa, este, como decía hace un ratito, como para jorobar, y en pocos días hicimos el primer este, capítulo. Increíblemente, un año después, el mismo señor filmó a otro señor robando también. Sí. Pero esta vez ya era más como organizado, era un señor que te das cuenta que cortaba más, en menos tiempo, ya tenía como otra práctica vos, a mí me interesó eso que vos decías de, de, de la responsabilidad porque de alguna manera eh, fuiste asumiendo programa a programa bueno, los programas son, duran ¿cuánto? Me, unos 10 minutos más o menos y los subís sí, eh, de promedio. después del de, de, domingo más o menos, creo que, que, que es el día que después de hacer un sprint durante el fin de semana organizando todo, es lo que se venía subiendo antes de que ahora te, tomaste, te tomases ese respiro pero me gustaba lo que decías de la responsabilidad que fuiste asumiendo capítulo a capítulo al, da, al darte cuenta, a veces eh, espontáneamente, a veces de casualidad de, bueno, lo que genera el programa lo que generaba en vos, tus propias respuestas, las respuestas de la gente Sí, fue totalmente gradual y como en distintos niveles que me fui dando cuenta de que este, cuando algo se transforma en popular y cuando estás poniendo videos que eh, aclaro también que yo no pido autorización para utilizar los videos que buscamos en YouTube ...que pueden ser sobre Uruguay o de gente hablando de Uruguay... ...porque me parece que parte de la gracia... ...es que sea así una pesca indiscriminada, digamos... ...de lo que aparece ahí en YouTube... ...y por supuesto que al tener también como... ...toda esta libertad a la hora de buscar y de poner... ...necesariamente surgió la responsabilidad, como te decía... ...a diferentes niveles, desde... ...darme cuenta que le cambiábamos la vida a alguna gente... ...para bien, pero que si no tenemos cuidado para mal... Hasta mismo el nombre, Tiranos Temblad, es una parte del himno nacional. Y rápidamente, cuando empezó a tener este, popularidad, me di cuenta que no tenía que asociarlo al, a la sonoridad digamos que tiene en el himno, ni a nada con el himno, porque no me parecía... Simplemente no me parecía adecuado, me parecía irresponsable. Y me parece que, que está bueno tener responsabilidad cuando tenés algo popular. Que es, me parece algo que no que no estamos, no estamos acostumbrados de repente por la televisión. ¿En qué sentido decís eso? Digo, yo recuerdo que vos decías, en parte, hay un par de cosas que me gustaron que decías también en otras entrevistas y en la charla en Tecnópolis, donde, donde estuve, eh, pero en parte lo que sí me resultaba interesante es eso que vos decías de, de, de, de, de, de no poner en el programa cosas que podían guiar hacia un problema, no sé, poniendo a alguien haciendo un malabar extraño que le puede generar eh, un accidente, como diciendo, bueno, eso no lo tengo que alentar y otras cosas así. Parece medio pavo, parece como, como, como, como si uno estuviera siendo un televangelista, pero hay algo de eso en eso de la responsabilidad. Totalmente, y además cuando empezás a hacer que la gente se divierta de hacer cosas que están buenas, Fomentás eso y es lo que hace la gente. Hace un tiempo entramos a fomentar inventos, ponele. Uh -huh. Y la gente ahora se pone a hacer eso. Desde inventos que son una chotada, que solucionan <risas> una cosa muy particular, hasta inventos que están, que, que están más buenos. Desde eso a gente que, que ha hecho actos de bien por salir, este, por salir de, en el programa. Y no sé, es como que empezás a, a encontrar la respuesta, que, la respuesta que generás en la gente... Y está bueno usarlo para bien eso. A mí me gustó también este... pa eh, particularmente el surrealismo, de, de entre las cosas que generaron, ese surrealismo de nombrar muñecos o macacos, como lo llaman ustedes, uh -huh. que a mí me parecía una, una cosa absurda que no entendía de dónde había salido ni hacia dónde estaba yendo, pero eh, fue impresionante. Y muchísima gente se enganchó. Este, para la gente que escucha, un video de los que encontramos en YouTube era un niño de, de 8 años, pongámosle que entró a nombrar macacos, muñequitos, muñequitos... Sí, no sé traducime, traducime. Y les entró a poner como el primer nombre que se le venía a la cabeza. Y te dabas cuenta que eran palabras como inexistentes. Y ese niño en realidad fue el mejor de todos los nombradores de muñecos. Nadie lo logró superar. Pero a partir de ese niño, eh, como que invitamos a la gente a que pusiera los muñequitos que estuviera en fila y que dijera lo primer nombre que se le viniera a la cabeza. Y la realidad es que fue un ejercicio... Muy divertido de ver, pero además que, como decías, no tenía mucho sentido y la gente se enganchó en pila. Y fue una de las cosas que estuvo bueno porque pudo este, participar gente de Argentina igualmente que uruguayos, porque no tenía esa limitación que, que a veces tengo con el, con el resumen de Tiramos Temblar, que es sobre acontecimientos uruguayos, pero que por supuesto que muchas veces el buscador me da cosas argentinas que están muy buenas y que a veces en el momento que me entero que son argentinas, me llevo una gran desilusión. <risa> Te porque ustedes, matar. Imagínense que, por ejemplo, una vez encontramos un coballo tomando mate. Coballo, ubican lo que es, ¿no? Sí, sí, un sí. Un roedor, un hámster. Sí. ¿no? Bueno, coballo tomando mate en un living de una casa, y pasó un buen rato para que viéramos algún producto, algo que nos fuimos dando cuenta que era que era argentino, que no lo podíamos usar. Agustín, acá tenemos a un este, humorista en la mesa, pero fanático, dice él también, un, un, una persona que ha recomendado tiranos temblada aquí de este lado del, del río, y no sé si también del otro, el señor Gustavo Sala, que quería sumarse a esta charla. Mi querido Agustín, se me ocurren preguntarte dos cosas. Primero, si sí, encontraste algún formato parecido de tiranos temblada, pero en otro país, por ahí replicando un poco el, el, el, la, la dinámica. Y segundo... ¿Qué es lo mejor y lo peor de YouTube como plataforma, si es que tiene algo peor para decir? Mirá, eh, primero no, no encontré formatos similares por ahora. Eh, desde cierto punto de vista puede ser comparable a, a yo que sé, a la gente que ya agarraba videos de YouTube y hacía cosas, pero con el tono en que lo hago y eso no he encontrado nada similar. Y la segunda pregunta, perdóname que me olvidé Digo, eh, YouTube es la plataforma central, digo, sí. Ah, para, digamos, para poner en, en, hablar de lo mejor y de lo peor de, de, de YouTube. Sí. Mirá, eh, la verdad es que podría hablar eh, mucho sobre ambos puntos. A mí lo que me encanta de YouTube ahora es esa posibilidad de ver lo que uno quiere cuando uno quiere y también eh, ciertos productos espontáneos. Te pongo un ejemplo. Yo a veces ahora termina un partido de fútbol y me pongo me pongo a buscar después gente que sube lo que pensó del partido por ejemplo no y me gusta a veces más ver lo que pensó un cualquiera un fulano un Pepito González sobre ese partido que ver en la televisión a los periodistas deportivos ese tipo de contenido espontáneo digamos y genuino que hay cada vez más desde más espontáneo como esto que te digo a cosas un poquito más elaboradas es lo que diría lo mejor de YouTube en este momento, esa posibilidad como espectador de ver esos productos y esa posibilidad que tiene hoy la gente también en su casa hacer su programa de lo que quiera, de cocina, de, de hablar de lo que piensa, de lo que sea. Y lo peor, eh, lo peor tiene ciertas cosas, lamentablemente ahora, como lo compró Google hace un tiempo, tiene cosas raras, de que no te, te obliga a hacerte, por ejemplo, una cuenta de Google más ahora, No, ...no está siendo del todo práctico en su funcionar... ...y ya se están viendo como... ...se está viendo como a la gran empresa... ...manipulándolo, lamentablemente... ...porque lo que está bueno de YouTube... Es que sea el lugar más popular donde todo el mundo suba las cosas. Claro. Este, si no, nos tendremos que mudar al que sea el popular. Escúchame, Agustín. El... Tengo entendido, bueno, no sé, está, estás tomando vacaciones, estuvieron saliendo por mes los tiranos Temblad, eh, pero bueno, no sé si nos podés adelantar algo. Por lo pronto tengo entendido que sí van a cobrar por hacerlo, gracias a que ganaron un tipo de subsidio cultural que hay allí en, en Uruguay. Es verdad, ganamos un subsidio a final del año pasado que nos ayudó con 10 capítulos y lo que estamos viendo ahora es la posibilidad, de, la posibilidad de encontrarle la manera de mantenernos independientes pero poder hacer dinero para poder volver al modo semanal que me parece que es lo que le queda más natural al formato pero realmente hacerlo eh, como lo hicimos el año pasado es muy difícil, es muy difícil a nivel de cantidad de horas. Por lo pronto, estoy haciendo lo, lo posible por eh, sacar uno este fin de semana okay. y a partir de este fin de semana, cada dos semanas, seguro. Y buscándole la vuelta, en estos días estamos pensando maneras de, de poder volver al semanal, que es este, el objetivo, porque es lo que más me gusta hacer, es lo que más me divierte para mí ahora, es hacer esto. Perfecto, bueno, supongo que esa era la idea, hacer algo que te gustaba. Me gustaba algo que habías dicho, aplicar todo lo que aprendí en estos años de hacer videos y lo que sea, pero para el bien. Siempre me pareció como un, Exactamente. un como una ingenuidad pero para no el bien mencionar. y para mí. Claro. Estamos hablando Estamos estabas... a pasar muchas horas sí. eh, para hacer cosas para otros. Claro. perdón que te interrumpí no, no, perdón ya también en este momento te agradezco. primero y antes que nada, gracias a Agustín no solo por haber venido a, a charlar a, a Tecnópolis, a haberte cruzado el charco sino por haber hecho gratis todo o, o, o de ganas o haber tirado esa onda que de alguna manera dignifica aquello que eran la, los programas de bloopers ¿no? de años atrás, que sí. me parecía que esa es la, la primera referencia del programa y segundo, gracias por atendernos, sí, sé que estás en, un, en, un, en una cena, gracias por atender para hablar con nosotros, estamos hablando con Agustín Ferrando, que junto con Fernanda Montoro eh, hacen tiranos temblados y siguen haciéndolo y vamos a ver nos promete que van a empezar a hacer quincenales algo es algo, gracias Agustín por esta charla con Diario del Futuro, buenas noches ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes y estoy a las órdenes para, para hablar siempre que sea, muchísimas gracias por interesarse y por supuesto gracias YouTube por todo lo que nos da <risa> Buenas noches, este, Agustín. Buenas noches, es, amigos. Completamos este, este segmento uruguayo escuchando a nuestra banda preferida de Uruguay, ¿no, Lantos? Así es, la hermana menor. Va a estar pronto, pronto va a dar novedades, van a estar presentando su disco nuevo por acá. Escuchamos justamente de su último disco tal vez el mejor tema que, han, que ha compuesto el TUSI en su carrera ah, y el mejor tema del grupo, doble cabina. in de La playa, el enorme sin responder. Toen was de niet zo. está pasando. Ojalá